Sí, seguramente digo, la, la, la tecnología es un elemento a tener en cuenta y, y cada vez mucho más, eh, no obstante eh, es indiscutible que es irremplazable la escuela De y, y es irreemplazable el vínculo docente con, con los estudiantes, con los alumnos, es, es, es algo irreemplazable uh -huh. pero sí la, la tecnología cada vez va a ocupar un rol eh, mucho más preponderante. Eh, porque sí lo, lo van a imponer incluso lo, los mismos chicos, que son los que manejan muchísimo y mejor la tecnología que los docentes. Digo porque uno está observando esto, lo planteo como papá, también por lo que uno va recibiendo, de eh, están teniendo muy buena química con los chicos aquellos docentes que se le animan a la tecnología. Cuando, cuando digo que se le animan, no son ni mejores ni peores que los otros. A veces uno tiene otro tipo de facultades, porque en realidad los docentes no fueron preparados para dar una clase a través del, de, del Zoom, digamos, sino si no para estar en el aula. Pero pero estoy percibiendo esto, que, que por lo menos les ha llegado muy bien a aquellos que, que se animan a eso, ¿no? a ese encuentro virtual, y que incluso hasta pueden avanzar en la currícula sin dudas por eso los docentes se van a tener que, que animar la escuela no va a ser la no va a ser la misma eh, hoy la escuela es una institución prácticamente que sigue la modalidad del siglo XIX con docentes del siglo XX con alumnos del siglo XXI así que de alguna manera eh, va a haber que hacer las modificaciones necesarias para que la escuela le sirva a los chicos Uh -huh. eh, ¿Cuál es la situación hoy de los trabajadores de la educación privada, Juan Manuel? Y está complicada la situación, complicada porque hay una cantidad de escuelas que están subsidiadas por el Estado, esas se suponen que tendrían que estar un poco mejor, hay otras que no, no reciben subsidio del Estado, sabemos la complejidad que, que hay muchos, muchas familias que no han podido pagar la, las cuotas. Esto no, no quiero decir que, que todavía estemos en una situación de crisis, porque sabemos que, que los colegios privados siguen facturando, tal vez les ha bajado un poco la recaudación, pero los facturados siguen facturando. Eh, y colegios que no reciben ayuda del Estado por la subvención, el Estado Nacional ha sacado un programa para, para dar una ayuda, así que esta semana, en el día de hoy, se tendría que estar completando el pago del sueldo así que esperemos que se esté desarrollando con total normalidad. Recién la semana que viene vamos a tener un panorama de cómo viene. El mes pasado estuvo bien, dentro de todo eh, hubo alguna que otra irregularidad, pero dentro de lo habitual vamos a ver la semana que viene con qué no, nos encontramos. Y a la expectativa de la reunión paritaria que va a comenzar ahora en, en media hora, comienza la, la reunión paritaria nacional con el ministro Trotti y los cinco de los nacionales docentes. Porque paralelamente a la situación que se está viviendo, lo que están planteando los docentes es de todo modo discutir la cuestión salarial, entre otras cosas. Y sí, hoy la verdad que con la emergencia o salarial pasó un software, lo importante para Saboto es mantener la estabilidad laboral, cobrar el sueldo eh, en tiempo y forma, el sueldo íntegro, pero sí claramente... Eh, las condiciones del medio ambiente de trabajo va a ser algo clave en lo que se va a hablar porque los docentes, como vos lo mencionabas, al no estar preparados para la tecnología, eso hace que hoy tengan que trabajar mucho más tiempo que antes. Porque implica no solamente la planificación, la corrección y todo lo que hacen habitualmente, sino que se tienen que preparar para la herramienta tecnológica que van a utilizar. La herramienta tecnológica que... que Ni para los docentes estatales, ni para y mucho menos para el privado, fue prevista ni por el Estado ni por los dueños de las escuelas privadas. Hoy la, la, la gestión privada de la educación está sostenida por los recursos propios de, de los docentes. Claro, eso no es un dato menor. No, no, bueno, por eso, seguramente, una de las posibilidades es que se, se pida algún plus como material didáctico, porque hoy son los docentes los que están utilizando sus computadoras, sus celulares, pagando la, la cuota de, de, de internet, de teléfono, eh, y con el mismo sueldo, uh -huh. y trabajando más tiempo, y compartiendo esos instrumentos con, con el resto de la familia. Yo, la, la mayoría de, de de las docentes son un 80% mujeres, muchas de hogar, pero también la gran mayoría tienen hijos, y esos hijos reciben tareas que tienen que hacer, así que las herramientas que hay se comparten con la familia. Eh, ¿Qué visión tenés con respecto al tema del aprendizaje? ¿Es momento de poner el foco ahí? Eh, el otro día charlábamos con un par tuyo de Suteba y nos decía que lo que estaban ellos reflexionando, incluso tomaban un poco las puntas que iba dejando el Ministro Trota en torno a esto para reflexionar hacia adelante sobre cómo seguir, era esto de, miren, eh, no sé si definirlo como un momento de aprendizaje, tal vez sea un momento de vínculo de contención eh, porque el aprendizaje está bien, corresponde en algún punto eh, y, es, y para eso está la escuela, pero eh, es una situación tan atípica como para que nosotros nos quedemos pura y exclusivamente en el aprendizaje. Siguiendo la línea con esto, Trota habló ayer o antes de ayer y planteaba un poco el tema también del del aprendizaje y principalmente de las calificaciones y demás. Uh -huh. eh, es más, decía, mira las calificaciones hoy, si nosotros calificamos hoy, lo que estamos calificando es las condiciones sociales y económicas. Eh, ¿qué, ¿Qué visión tienen ustedes del gremio con respecto a todo esto? No, la misma, la misma. Me parece que, que, que es momento de, de bajar un poco la, la, la expectativa con el tema de, de la calificación. Es, es un momento de emergencia, es un momento único que... Eh, Ninguno de nosotros, ni la familia, ni la docente, ni las escuelas están preparados para esto. digo Lo mismo pasó para todos los grupos, para toda la actividad, para la sociedad en general, para la familia. Eh, sin lugar a dudas que, se, que va, va a dejar aprendizajes esta situación. Eh, pero tiene que ver con, con los contenidos propios de, de, cada, de cada año. No, no es lo mismo tampoco secundario que el primario En, en el caso del secundario los chicos una sola semana con, de clases claro. y empezó la cuarentena. O sea, prácticamente ni, ni se conocen los docentes con con los alumnos, con los estudiantes, más ¿no? si son profesores nuevos. En el caso de la primaria fueron dos, dos semanas nada más, así que es muy poco tiempo. Así que, bueno, hoy eh, hay que poner el foco en otro lado, en lo vincular, eh, en tratar de, de contener lo más que se pueda eh, y para recuperar los conocimientos, digo, hay hay tiempo, hay tiempo para eso. Eh, justamente, ¿qué tiempo viene por delante en torno a, a cómo se puede ir retomando cierta vida, entre comillas, eh, normal en torno al sistema educativo? Bueno, me imagino que será igual que en el resto de las actividades, va a haber zonas donde va a poder ser mucho más práctico y en otros lugares, sobre todo en las grandes áreas metropolitanas, va a ser mucho lento Eh, seguramente se eh, será de qué manera eh, hemos eh, escuchado muchas opciones un turno eh, algunos grados en otro turno, otro grado hay lo que, que pasa también con, con, lo, con los edificios porque hay, hay establecimientos que comparten el mismo edificio para para varios niveles así que bueno, va a tener que ser muy particular eh, pero bueno, claramente una vez que empieza a al levantarse este aislamiento, que sabemos que ya va a ser de forma paulatina, va a tener que darse un protocolo específico de acuerdo a las características de, de cada comunidad de educativa, de cada establecimiento, de cada edificio. No va a ser fácil. Eh, y ustedes, digamos, por supuesto con los cuidados del caso, pero ponen más o menos o tienen una idea de algún tipo de, de fecha posible, esto es julio, esto es agosto, esto es septiembre... Eh, eh, un poco también la visión de ustedes, pero seguramente conversado esto con profesionales, ¿no? Es muy probable que algo se a partir de, después de las vacaciones de invierno algo puede llegar a ocurrir uh -huh. en el caso nuestro cañuelas que están tan tan cerca al conurbano primer, segundo tercer bonaerense eh tal vez demore un poco más, pero me imagino que hay algunas provincias, o el interior mismo de la provincia de Buenos Aires, que, que va a ser mucho más fácil eh, después, eh, Se irá, se irá viendo, pero seguramente ya va a ser después del, del receso de invierno. Eh, la última, y puede ser recurrente, pero eh, me gustaría también que deje plantado y planteado cuál es la posición en torno a todos estos temas de, del gremio, de SADOP, que es quien nuclea a los trabajadores de, de la educación privada. Ah, bueno, te, te repito, hoy la posición del gremio es eh, básicamente en defender la, la estabilidad laboral de nuestros compañeros, Eh, y compañeras docentes, que se pague el, el sueldo de íntegro y vamos a, a velar por las condiciones y el medio ambiente de trabajo en esta emergencia en la que estamos educando, que para nosotros no, no es educación a, a distancia, sino que es su educación en una circunstancia de, de emergencia sanitaria, que es algo atípico. Eh, y, y respecto a lo salarial, la búsqueda de, de un plus por todo el gasto que están teniendo los, los docentes por el las herramientas o los servicios que están utilizando para, para sostener la continuidad pedagógica con, con los chicos. La última, eh, más allá de tu cargo provincial hoy, pero probablemente eh, tengas acceso a cierta información, ¿han tenido algún tipo de, de denuncia, de planteo, de consulta por algún trabajador docente de Cañuelas con respecto a la actividad privada? No, por el momento no. Eh, hasta ahora, con total normalidad. Estamos desactivados ahora. En eh, el día de hoy, en estos días, con el pago de, del salario correspondiente este, al mes de abril.